bienvenidos a antimateria podcast en este es su número 29 el último del año se encuentran conmigo arc saludos soldín buenas noches tengan todos ustedes transmitiendo en esta ocasión desde el y el buen a los tal buenas noches cómo están todos ustedes pues bueno en este nuestro tercer podcast de la serie navideña eh, estamos muy contentos de poder grabar aquí tranquilamente el último podcast del año de hecho creo que nos resta un podcast más el siguiente año sería el cuarto último navideño no estoy muy seguro pero Bueno, este ya que estamos aquí platicando Queremos iniciar agradeciéndole sus saludos Y sus mails que nos han enviado Muchísimas gracias Y pues para dar inicio a este podcast eh, Tenemos un tema aquí Ya saben que este podcast navideño muy informal Vamos a iniciar con un tema Pues como que para abrir eh, boca Ir calentando motores De qué haces cuando no tienes internet Yo la verdad ahorita en este inter Se me ha dificultado un poco conectarme a internet Y pues me la he pasado durmiendo La verdad verdad? No sé ustedes qué hagan, mi querido Ark. Mm, yo siempre tengo internet, así que hago las cosas normales, no o sé, sea, pero verdad. no voy a trabajo, bueno. Okay, bueno, yo, el único loser soy yo, ¿eh? la pero... verdad, la verdad. <risa> pero me vale que queso. <risa> no, en algún momento de la vida alguien debe de de no tener internet A lo mejor se cayó el servicio de su ISP O su computadora falló No sé si sea el caso de alguno de los estudios Si conectas Y si no te conectas por fondo Agarras y te vas a la universidad O sea que tú eres... Eh, capaz de irte a un hotspot con tal de seguir conectado no solamente si tengo trabajo tengo algo que hacer importante y nada más si en ese momento pues que más pero es un servicio básico es como la electricidad si no tienes electricidad o si no tienes agua vas con el vecino a bañarte en su baño y si no tienes electricidad vas a ir otro lugar a buscar electricidad que quieres que te diga extraño ¿no? que ya se ha bueno. convertido en, en, en como un servicio primario oh claro sí, no leo más leo más de lo que veo en internet de lo que ya veo tele o escucho radio o cualquier otro medio incluso cuando me dicen me un de algo yo no me esperaba que, que venga el horario de una de un canal, ya nada más voy, lo bajo y lo veo, o lo veo en YouTube donde sea y se acabó. que las cosas se adapten a mí Bueno, aquí sí, eh, creo que ya en este último año la televisión ha perdido mucho terreno ante el internet, incluso creo que nada más las superproducciones son las que se están manteniendo su nivel de rating, ahora aún le la huelga de escritores, creo que el año que entra, pues es del internet Sí, He hecho, CNN TV estaba viendo hoy un especial y CNN TV dio como la primera predicción hacen predicciones cada año y ponen las que le tiraron, las que le fallaron y la número uno es de que el 2008 va a ser el año que la televisión pita todo su poder mainstream porque desde el año pasado o desde 2006 lo hizo con YouTube en Estados Unidos pero pues Estados Unidos no la norma y se espera que para el próximo año 2008 ya, ya la televisión sea muy renegada y, y vaya a perder mucho de su paz publicitar y poder así como hoy en día en la radio que es un vestigio o una apéndice sí pero bueno es, ya veremos como pinta 2008 yo espero que muy bien yo por mi parte tengo algunos proyectillos en Ahí, o propósitos de año nuevo Uno de ellos es perder peso, otra vez Y dejar de fumar <risa> Otra <risa> vez <risa> Entonces, No sé ustedes, ¿cuáles son sus propósitos de fin de año? ¿No? <risa> Así es Básicamente se lo cubriría Me encanta su pues espíritu es, De fin de año Wey <risa> <risa> no, no, no, no, es un cambio de número es logística, eso es todo no, no, no, yo no tengo, no. Objetivos, tengo objetivos si quieren que los comparta, bueno, no creo que sean propósitos simplemente la, la gente tiene que apuntarle a algo Espero que el 2018 sea el año que ya me compro la motocicleta, ya tengo el dinero, pero no está el modelo que quiero y vamos para que cumpleaños Y quiero cambiarme a Apple finalmente, estoy esperando que venga el 15 de enero con mucha ansia. Quiero ver qué, qué propuesta trae Apple, si no, pues simplemente cambio el laptop ya tengo otros años con ella. Pero si sí quisiera que en enero este cambiar el auto, compre auto nuevo, en este caso en mi moto, y, y continuar con la escuela. Son los propósitos, no salieron de la escuela, no sé ustedes ¿Qué propósito? Bueno, a ver, para el año que entra Yo sí quisiera, pues en primer lugar Terminar ahí el proyecto de Que tengo que, ya me llevo pastrando Un ratito, y número dos Y ya, este, ya hay a vivir ¿eh? Eso pues, sería como que Para el año que entra estar más con ustedes <risa> ¿Sufro, sufro. sufro, sufro Bueno, también, pues, ya no está Bueno, puedo, puedo estar a los Y creo que <risa> Damos proyectos importantes de parte de ustedes, mi vida es más sencilla, creo que con <risa> no quedarme ciego sería ideal. <risa> De hecho no sé si alcancen a escuchar Aquí de fondo, pero acá en Poza Rica, Veracruz, hay una tradición Para Año Nuevo ¿Es aquí en los ojos casteros? No, pasan, eh, se juntan grupitos de Chavitos, de niños, y van Casa por casa cantando Hay una cancioncilla, que no sé si la hayan Escuchado, ¿cómo va? Así ah, Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este Pobre viejo, que ha dejado hijos Que ha dejado hijos, para el Año Nuevo Para el Año Nuevo, y se la pasan cantando cantando ese ese este ese estribillo hasta que no sales tú y les das dinero desde un peso hasta lo que tú quieras. Entonces eh, eh dependiendo de Mandé. Baño de agua fría, por favor, para esa gente. Pongan las tres de tracción porque es una colecta que piden. No para su beneficio personal, sino que hacen un... Eh, aquí en Puzarica, no sé si sea exclusivo de la zona norte del estado de Veracruz o de la ciudad, pero hacen un mono, agarran un pantalón viejo una camisa vieja, la cosen para no dejar huecos y lo rellenan, lo rellenan de viruta. No sé si sepan lo que es la viruta, la mayoría de la gente conoce la serrín, pero la viruta son como... hojuelas oh, de madera del cepillado que sale. No es polvo, es... Como cachitos de madera en pocas palabras Y lo rellenan y adentro le van poniendo Cohetes, eh, cohetes de todo tipo Palomas, de eh, cañones, etcétera Y, y a, a la Medianoche del 31 de diciembre le prenden fuego Obviamente a la mitad de la calle Con mucha precaución, le prenden fuego Desde los pies y se va consumiendo El, el mono y conforme se va quemando eh, Van explotando los Los cohetes y pues Se ve bonito el espectáculo, es un show Es una manera de despedir el, el año que termina y de iniciar este eh, un próximo año con lleno de propósitos, ¿no? no sé qué hacen algo similar con cuando se encuentran. <risa> <risa> una buena tradición. Pues bueno, esa fue una tradición aquí de Pozarreca, Veracruz. Espero que les haya gustado, podés escuchar. Y mándenos sus mails y sus comentarios aquí a antimateriapodcast arroba gmail y antimateriapodcast punto punto com. Eh, no sé, ¿alguien ha, ten ha tenido novedades en esta temporada? Les ¿Te puedo contar un poquito de Mario Sunshine que ya un, un ratito. Es que me lo regaló Tele ahora en una parte pasada. Y este, ¿Es y... Sunshine o de Galaxy? Está para elaborar este... De el, Galaxy, el... ¿no? Porque que el Sunshine Mario del, del cubo Sí, sí, sí, sí era Mario Galaxy Está muy parada Ya más o menos, les voy a, ver, a la mitad Considerando que hay 268 estrellas O sea, hoy 120 o sea, Más de la mitad ¿Cómo sí. está el control? El control está interesante Con, con el on-shot Controlas Mario típico para moverte Y con mm. el control como tal con, eh, Apuntas hacia la, hacia la televisión Para reco reco recolectar las cosas que se llaman Starbeats Que realmente si te vale eh, Puedes realmente no colocar nada de eso Pero este... El, de Pero hay tres cosas que se llaman Starbeats para abrir más escenarios secretos Todos todos días, para si tienes un, un compañero que está junto a ti Que también tenga un control eh, Tu compañero se puede dar la tarea de ir recolectando las cosas Mientras tú te vas moviendo por el nivel eh, de control pues nada más pasa el para brincar Y Z para disparar los, los Starbeats Pero si tienes un cuate que te ayude Pues, pues se puede encargarte de, de esa parte del juego Y algo que me antes es de que cuando terminas el juego eh, Uno se lo está saliendo en, en la mañana Puedes volver a recorrer otra vez el juego Pero esta vez con Luigi como personaje principal en vez de Mario lo sí. que se me hace es chistoso, ¿no? Porque muchos habían dicho que, ¿qué onda con Luigi? ¿Por no parece ¿Y qué Entonces, está la... Es sí, que la... ya estaba olvidado, ya, ya lo habían relegado mucho, incluso lo habían metido en títulos así como, como que, es, que es serie B, ¿no? Así, él era el patito de la... de la familia Mario... Sí, y pues ahora está muy padre el juego, está el, el control está muy padre. Te, al, al principio sientes sí que es un poco el trabajo manejar a Mario de cabeza porque los mundos son esficos, pero ya después de ratito te acostumbras y las gráficas están muy muy muy padres. El sonido, el, el, el ambiente que le ponen este, el sonido, la música, los gráficos, este que muy muy padres la verdad este que esmerado a la gente entiendo para sacar el, el juego y se nota hecho el mismo juego para los que <risa> tienen que ayudarlo también bueno está en comparación con el legendario Mario 64? si llega al estándar que puso el juego o se queda como son Shen y, y no y no alcanza todo a hacerlo Yo creo que no, no llega al, al estándar de Mario 64, pero sí es mucho mejor que Mario Sunshine. Los puzzles no son tan son, son similares Muchos a los de a los de Mario Sunshine y y es por eso que no son tan que no le, que no se pasa al, al, al sentimiento ese que está Mario 64, ¿no? de, de la novedad, de no sé, tiene como un feeling es más de Mario 64, que que no logra sobrepasar lo creo yo este Mario Galaxy, pero cosas hay cosas bien interesantes también que sacaron en este, por ejemplo, en ciertos niveles con el control eh Mario se parece una esfera y tú puedes ir manejando la esfera moviendo el control hacia un lado hacia el otro eh, realmente suena muy bobo la, la teoría cómo funciona pero te hace unas divertidas eh, manejando mario todo a toda velocidad porque luego este empiezas en una montañita y empiezas a bajar a bajar a bajar y el rato vas todo en una, este bajar totalmente empinada e eh, intentando manejar a mario para este mientras escapas de los enemigos y este está muy interesante me gustó mucho y este se lo recomiendo la verdad oye este yo también un poco de tema también hay algo de los juegos y sí, no sé si nos podemos Estar un poquito con, con mi nota Porque hay algo Que no puedo dejar de Sobre el Call of Duty 4 ¿Qué tal está? Es este De hecho Había escuchado mucho Sobre él Incluso la, El El El Predator Que también me agregó A su lista amigos En Xbox Me lo habían recomendado Bastante Entonces ya le di Una probada Y realmente Es un muy buen juego eh. Honestamente Que sumerge Demasiado En lo que es El combate Que representan ahí Tanto el sonido Como el, el Por decir que este, Las armas Todo el ambiente Que se desarrolla alrededor todo este visualmente es increíble entonces realmente es un juego muy muy bien cuidado justamente pero bien teníamos ganas de jugar los todos desde el 2 que también había salido para 360 la gente model 2 este me gustó mucho el vídeo del, del 3 y ha esperado mucho una demo de este 4 pero como esa no llegó también había escuchado muchas buenas críticas pues decidí darle una oportunidad y la verdad no me refiero es un juego maravilloso este, y lo voy jugando pero aún no lo terminó no me he metido en multiplayer eso también de comentar si sí es un juego muy recomendable acabo de terminar una misión que es este en la cual bueno a mí me gusta mucho en estos juegos tomar el papel de un tirador de un sniper y aquí también haces eso mismo pero digamos este tienes que ir junto con tus compañeros desde eh, el punto a hasta el punto b donde en este último punto vas a ejecutar a una persona a gran distancia un francotirador pero en todo el trayecto tu, tu compañero muy uno de esos trajes que se utiliza perfecto con el ambiente, no por alta tecnología sin que esencialmente por, por cómo están hechos, seguramente se pueden evitar que eh, sin ningún problema si te agachas y si te puestas en el suelo, casas completamente desaparecido porque la mala se confunde muy bien con tu traje y en el camino también vas aniquilando a los enemigos son el sniper sin que se den cuenta, eso, eso me agrega un gran sentimiento de, de realismo a ese tipo de visiones yo también nunca he estado en un combate no sé realmente como, como debe de ser, pero creo que esta es la presentación más realista excepto de estas y pues honestamente también yo lo recomiendo mucho y realmente todas las críticas que he escuchado de él no están exageradas, es un muy bueno hasta gráficamente es maravilloso y pues igual dos si tienen alguna oportunidad ni morren tengo, se pues, van a repetir. ¿Y quién, cómo lo comparas en, en cuestiones de gráficas con Halo 3 o no, los otros juegos de, del Xbox 360? Bueno, pues, en cuestiones de gráficas me atrevería de a decir que sí vengan a Halo 3 honestamente tiene unos ambientes hermosos, digamos que todo alrededor, todos los edificios, los interiores de estos edificios incluso son enemigos y la maleza están hechos muy, a gran detalle muy muy detallados completamente es que todo esto está hecho con la finalidad de que también el juego te, te sumerja completamente y lo logra en el ambiente entonces el, el hacer que los gráficos estén tan cuidados es gran parte del, del digamos, eso beneficia mucho para que también te completamente en este poder. todo todos estos elementos combinados en una experiencia Perdón, mis queridos, pues escuchas, tuvimos aquí un detalle técnico, pero ya está solucionado. ¿Qué nos decías, Cris? Los gráficos están muy bien cuidados en el color 24, es el único que he visto, y todos los elementos conjugados del boyboard son una maravilla, es una maravilla de título, y que pues ojalá puedan probarlo, es muy muy bueno y también tiene sello de recomendación de su Fíjate que apenas ayer, creo que sí fue ayer, eh, aquí en Poza Rica el servicio de cable sí incluye un canal que se llama 52MX En este canal tienen eh, un programa que se llama X-Life, es exclusivo de Xbox y está muy bueno, se me hizo bastante entretenido Y el Call of Duty 4 está nominado para, bueno, según ellos, para pues, el juego del el año. año, exactamente Sí, sí, muchas personas No solo lo han nominado Digo nominado, perdón Sino que lo han hecho Ganador del título Y eso pues También se encuentran Que ha sido un año Muy complicado Con, con juegos como Igual Super Mario Galaxy Hero 3 The Orange fox Bioshock eh, Pues realmente Ha estado Colagado de buenos títulos Este este año Vintage Hero Romance Y pues Muchos lo han lo han hecho ganador No solamente nominado Y pues en, es, en el En el caso de estar precisamente Dentro de esos grandes Pues digo De dos meses Dicen que muy bien cuidado y que, vale la pena sí. que de, de, el, perdón, el canal de televisión el otro día si quiere eh, prend la televisión y en sky en el canal 1 que claramente ponen los comerciales me encontré que había el un, este típico canal de concurso de concursos de videojuegos como un torneo que este y estuvo interesante en, en un torn donde había cuatro o este video juegoegos diferentes entre ellos estaba el cabo y estaba um, Fifa, una de carreras que habéis comentado tú antes ¿sar de Sargent, ¿está padre? ¿Cómo, cómo se llama? ¿Burnout? Uh, no, Otro. Ah, bueno, uno de las Y es El Forza El Project Gotham El Forza Creo que Forza ah, Y otro sí. que no me acuerdo eran, eran cuatro juegos Y eran equipos Y el canal este era Este Como británico Y había equipos Este Un equipo de, de coreanos Un equipo de De chavos de ahí De, de locales pues Y eran Y toda la cosa Así como Como el canal este Americano Samar Que cuatro Donde pasan noticias Y eso Y pues es raro Verlo aquí en, en México no el, Un canal de torneos Del videojuegos Ya recuerda A los coreanos ¿No? Considerando que Corea Tiene tres canales andan en su juego. Malditos coreanos. <risa> ahí sí, están enfermitos, ¿no? O no sé si realmente hayan dado el siguiente paso en la, en la evolución de todo, pues en este caso también en las competencias transmitidas por televisión o que sí están loquitos con respecto a, a que sí son bien por en los videojuegos. Pues no, no sé, pero en el planeta me ponen unas trancas así, y además se ríen, ¿qué, qué, qué, qué, qué? qué? Si sí, bien, nunca pude un RTS con un coreano. No, madre. Y con ningún acérdico vamos a hacer un buen otro universo. Y o con H A Como en Estados Unidos y es no Ellos serían ¿qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No sé por rayos Pero bueno Eso es la, Son nomatopeyas diferentes ¿no? no A lo mejor serían así Hacer por el lenguaje Yo creo Pues quién sabe Es odiado eh, La risa coreana ¿Qué? Me imagino Pero bueno, ya los tendrás que seguir soportando Más cuando salga el StarCraft 2 Ya casi sale ah, este pues Para los que no, no, no saben qué onda con StarCraft eh, eh, Amablemente Blizzard pegó Un resumen de la, de la Primera parte de StarCraft en su sitio Para que lo, lo lean a los que no sepan qué onda Ah, por cierto sí. este Yo quería comprar el Dance Dance Universe para Xbox 360 Con todo y paquete en esta temporada Y lo anduve busque, busque Busque y no, está Agotadísimo ¿Pueden creerlo? ¿Eso? ¿Y qué bello un Sí, no, De hecho ya salió el 2 Para 360 Pero no no lo, he, no lo he podido encontrar Por ningún lado Ni en Liverpool Bueno, ni en Alberca de Hígados Ni en Bob's Club Ni en Zacatecas Ni aquí en Poza Rica ¿Y eso que ¿Era una pieza fundamental De tu plan maestro Para votar en el 2008? Sí Es, es este mi, mi plan maestro Está en, en juego Pero esperemos Que para el próximo año Ya lo tengan y que yo también quería jugar <risa> Por la <misma> <risa> Pues de hecho Este Eric eh, que estuvo aquí De invitado especial hace unos podcast También lo tiene y me estaba insistiendo Que, que lo comprara pues para jugar juntos Pero pues no lo he encontrado por ningún lado Entonces eh, Me dijeron en el Planeta Juegos De Galerías MTP que les llega eh, El próximo año ya con tapete y todo Porque nada más tenían la versión sin tapete Entonces ¿Qué, lo vayas, bien, ¿okay? No pues me imagino que lo juegas con el control como si fuera Boom Boom Rocket ¡Ah! Que por cierto Boom Boom Rocket Ya tiene varias semanas que salieron Varias canciones nuevas para este juego Que creo que son gratuitas Entonces pues, si lo tienen no Dale una checadita para que se las Descarguen y lo practiquen Si sí son gratuitas, están bien chavos sí pues es un juego de por sí muy raro La verdad es muy de relax Pero bueno, ahí denles una checada ya para que sepan de lo que estamos hablando De Boom Rocket Y nada más ustedes, ah qué tal su cena de Navidad, yo debo decir que Mi cena de navidad, la tan ansiada Pierna enmelada con salsa de tejocote Y mechada, fue una terrible Terrible Decepción realmente el sabor del tejocote fue muy suave, yo lo esperaba más fuerte y no sé qué obsesión se tiene en Navidad de las piernas o la carne de porco hacerlas dulces, ¿no? A hacerlas en, en almíbar o así endulzadas, no sé, pero bueno yo hubiera preferido, de haber sabido que iba a quedar así, mil veces hubiera intentado aquella vieja receta de hacer este la pierna a la cerveza, ¿no? que es un sabor un poco más amargo más rico y no tan dulce, pero bueno parece que este año fue el sabor de la carne de cerdo dulce, el, el que imperó en esa temporada. ¿Ustedes qué cenaron? El lomo, yo muy comí paella. Bastante bueno el paella. Bueno, de hecho, todo. Fíjate que, este, ahí sí, cuando regresé de Canadá, dije, ah, allá, allá comí poco, de todo cabe muy rico, un poco, entonces, como que este, sentía que había bajado un poco de peso, al menos así me sentía yo, ¿no? Y ya llegando a la cena de Navidad, que olas, oh, que doble paella, y olas oh, también, que doble lomo. los baguettes estaban bien buenos, ya. Necesito es un danzón. Únense a nosotros en este proyecto de, de fin de año de conseguir dance and revolution para bajar de peso y jugar todos este en live. Y tú a los que cenaste? No, Los no en nada, nada especial, este, mi mamá hizo enchiladas y este, muy, muy deliciosas a comparación de lo que he estado comiendo. Mi dieta estaba basada en maruchans y kaguas. Una dieta bastante dura de seguir, pero bueno, es ya ahorita que ya mi mamá pues ya comió rica caliente. Ponche también muy rico, pero sí, básicamente eso pues, no, no, no fue nada especial otros cuatro este estuvo tuvo rico Órale, enchiladas para zona de navidad y sí, estuvo ah, sí. estuvo muy muy mexicano muy mexicano estuvo, <risa> <mi querido. risa> Este, mi querido Ark, ¿tú qué cenaste? En mi caso, muchas cosas no Mezclé, trajeron, uopierna, pavo Tamales, espagueti Dos países que es muy ricos De hecho, me acabo de terminar la última pieza ahorita Antes de empezar el de pais de queso eh, Pero todo se acababa muy rápido eh, Está toda la familia mía, son cinco personas Y las volvieron literalmente Como como si no manada yo iones estuviera Desmembrando una ceba <risa> Ah, maldito, hiciste que se me antojara El pais de queso <risa> A bajar de peso, perro Ah no, todavía no, hasta el 3 de enero. Estoy de todavía faltan unas cuantas horas desde el 2007. Sí, todavía tengo unas horas de de libertad <risa> este ver, y, y hablen de sus regalos de las cosas que se compraron que se compraron que le regalaron y, y díganme cómo están las cosas que compraron o que le hicieron a ver a los las cosas que me regalaron eh, ya hablé de Mario Sunshine eh, los libros que me trajiste ya, ya me aventé el primer, los primeros capítulos del libro voy bueno, en el capítulo 3 está muy interesante la historia bueno para que no nos conozcan de es un libro que se llama The Wheel of Time que es una serie de 12 libros eh, bueno 11 y 12 escritas recientes están a punto de salir eh, me aventé los primeros capítulos está muy interesante la historia está muy es muy similar a, al cuate este que lo escribe Robert no sé qué eh, es, es muy similar al, a lo que es el libro de, de Robert McEgan o de Javet de, de Tolkien prefiero al, al lenguaje que ocupa es no es tan complicado con los libros avanzados de, de Tolkien sino que es más más sencillón y, y la historia está muy muy detallada eh, creo que este cuate describe mejor las cosas que, que Tolkien in, en, el, en el librito o en, al menos en lo que voy y este me estaba gustando mucho la verdad muchas por, por regalo este y bueno pues típica los típicos regalos vida que te regalan tus familiares, ropa, eh, zapatos, este, música, discos, cosas de esas, ¿no? ¿no? Nada muy sorprendente. ¿Y tú, mi querido Zuldín? Eh, pues bueno, yo, aparte del 64, ahí tengo el Naruto, el Mario Show, y este, fíjense que igual ya les había comentado que nunca nada compré en mi futuro, pero ahí también, este, puede comprar una película que sí había visto en televisión, y nada, que la, me muría de la agencia. Le estuve buscando en DVD, pero nunca lo había encontrado, de hecho, en la región 4, creo que ni se. Que existe Una, ve una por vez La Vienta región 1 Y es Y mi, mi meta Fue eh, Nada La película El nombre original Es UHF Aquí se pusieron En la televisión Los Telelocos Y es de un cómico un Estadounidense Medio conocido Que se llama Werder Jankovic Y este Muy buena película Divertidísima Al menos A mi manera de ver De hecho este, Trata de que Un par de, de Amigos Se encargan De un canal Así olvidado De televisión Así de que Nadie da un peso Por ahí Entonces Empiezan a crear Una programación Completamente loca Y, este, y lo ponen a ver resulta que, que les funciona y se convierte en el mejor canal de la ciudad. De hecho, este tiene unos, unos spots así, este, de según programas que tienen. Buenísimos, buenísimos. Decirles de qué pasa. Sí. Hola. ¿Sí? Hola, hola. No, no. ¿Quién se cayó? Solín. Sí, escucho un ruido. ¿Por? ¿No? Ah, sí, pero pues parece que todos estamos aquí, así es que continuamos con nuestro podcast, sí. mi querido hey. Zulín Bueno, nada más tenía de comentarles de que este, trae el anuncio según el, de la película que hacen en ese canal que se llama Gandhi 2, la venganza Gandhi es un peleador callejero que golpea pañilleros y son metralladores, bien pues, bueno, a mi sentido es muy y... Soy súper feliz de Y Hay que trae A, a pesar de ser si Región no, Trae doblaje Que sé Que es aquí en México Muy bueno Y que pues Realmente fue una A cada vez Esa último Elemento Ah muy bien Pues qué bueno Parece que te fue bien En tus regalos De navidad Y tú mi querido Ark ¿Qué te han regalado? O ¿Qué has recibido? A mí eh, Yo básicamente Lo que yo quería Prácticamente eh, Mi familia me regaló Una chaqueta Muy padre A Musa Pero pues, es una chaqueta Muy bonita Pero es eh, por el café Muy bonita poco práctica porque la nos no se puede um, yo me compré unos pantalones de meslilla ropa en general um, en realidad lo grande no me lo he querido porque quiero comprarme el la auto y estoy esperando a ver qué ofrece Apple este 15 de enero um, que más compré me compré la bocina la Logitech Z200 que había hablado hace unos hace unos podcasts anteriores y compré el juego de lo Post-Infront realmente estuvo una, padre, una manera muy padre porque no compré muchas cosas pero tenía mucho trabajo entonces me he mantenido ocupado si sí me gustaría en algún momento um, decidirme entre si comprar una consola o no porque estaba viendo no quiero tener dos no quiero tener el el xbox pero estaba pensando que ofrece el wey que ofrece el xbox porque el xbox realmente nada me llama la atención más que el rock Band, pero creo que es uno de esos juegos que lo único que necesitas comprar para estar entretenido y también está el wey que el wey si sí ofrece una gama muy amplia de cosas y estaría a ver más adelante que, que comprar ah, pues... pero ahorita lo que verdad las, las consolas las consolas no me da mucho atención ahorita lo que quiero es la laptop este. nada más estoy esperando que venga el, el como se llama el evento este que tienen en enero World. el macworld el macworld si sí. a ver que, espero que yo la... Quisiera una, una laptop muy muy muy compacta Espero que entregue algo decente Apple y que no esté muy claro sí, justo, sí, justo, esto, ¿no? justo esto se rumora, una laptop super portátil Espero que sí, estoy esperando su disco De 40 o 60 dólares de Samsung Completamente sin partes móviles Completamente de memoria flash, esperemos esperemos Ah pues, hablando de videojuegos Podrías checar la página de Wii60.com Ya para que te des una idea de, Del Wii del 360 Oh sí, y... ese website está bastante, ya tiene Bastantes años, este si sí me interesa Por nada más de que, como te digo, del Xbox, la única Propuesta Que realmente Me interesa Eso bueno, juegos, ¿no? Se me hacen padres Pero todo está PC Y entonces Eso sí Pero bueno Este Ah pues yo por mi parte eh, Aquí vengo de Me dicho otra vez Este Pero a mí me Regalaron eh, Una memoria Para mi celular Muchas gracias No no espérate Espérate Espérate ¿Qué? A ver Cris Pregúntale a Regel Ah sí no. <risa> <risa> Tengo una duda <risa> Son Los regalos de o sea, También los míos Pero me interesa Mucho saber Quién te regaló A ti Ah Este, es que pues muchas gracias por preguntar este que me, me regalaron una memoria m2 memory stick para mi celular de 1 giga me regalaron el libro de golden Compass Bueno, las luces del norte eh... Ah, yo pensé que si sí, los cuates dorados De cuando en compas No, fíjate que pero es Tengo muchos problemas con la iglesia Y de hecho, censuraron muchas partes la película son muchas partes del libro ¿En serio? Sí, lo que pasa no. es que el libro es Yo, yo le hice libro hace muchos años cuando recién salió Y el libro ataca mucho la, la cristiandad uh -huh. Y o se la ataca fuertemente Directamente, así que los cristianos son mal Gente mala Y hacen, y hacen este, experimentos con niños Ya sabrán que es por experimento de filia, pero filia entonces eh, en la película le rebajan mucho a eso pero aun con lo que le rebajaron leí en el periódico hace unos días que excomuló a los creadores del Golden Compass incluyendo a Philip Fulman el creador y también dijo que todas las personas que le iban a, a ver automáticamente quedaban vetados de la religión católica dijo eso ahí el, el papa de la juventud giteriana Ratzinger y es, y sucedió que la película increíblemente en vez de crear un, un, buena publicidad como el wiki dicen es basura y todo como la gente lo juega no a la película le fue bastante mal en Europa y en América entonces ahí está el... Ah. O sea, yo, yo pensé que, digo, lo que le habían rebajado era, pues, así, lo normal en estos casos, ¿no? Que, este, yo creo que le habían sensado de más, incluso, pues, supongo que ya estoy, como, realmente, pensé Supongo así? que sí. sí. pero, bueno, Ángel, continuamos con, con tu enclamación, a ver. Ah, este, gracias. Se estar costado. Este, gracias. Gracias. No, pues, ¿qué más me regalaron? El libro, la memoria, unos tenis, unos spalding, y, y mi hermano me regaló algo, que estoy seguro que lo recuerdo. Yo estoy sí, seguro que no. ¿Qué me regaló? ¡Maldita sea! ¿Qué me regaló? Bueno, pues muchas gracias bueno. a mi regalo. Tan memorable el regalo. Qué tan memorable. sin que valga. regalo. Y mi mamá me regaló Una pijama que me ha encantado Porque es de tres piezas oh. Sí, mi mami querida este Pensó en mí Y no sé por qué a la mente se le vino Pijama, yo supongo que ha de pensar que sigo De flojo, pero no <risa> <risa> sí. No es cierto, mamá no es cierto. Sí, yo he hablado de esa idea <risa> Las no. madres y los borrachos nunca mienten No, los, los, los, los, los, los... <risa> nah, son los niños Y los borrachos, pero No importa, no, me ha encantado la pijama lo que... Tengo sí, los niños y los borrachos. Nunca mienten ¿Qué pasa con un niño borracho? Miente al doble no, Supongo que sí Mira <risa> Macabreacol y... <risa> Bueno pues este fue el podcast navideño número 3 De esta serie de podcast navideños del 2007 Esperamos que se hayan divertido No sé, ah, algún comentario final mi querido Arca No, este, tengan un feliz año nos vemos en una semana eh, Mi querido Alos Nada, que se cuiden mucho Que tengan muy feliz año Y este, les deseo mucho éxito Pero sobre todo, mucha felicidad Y por último, mi querido Sol Ah, pues nada más Mandarle también un saludo rápido a Marcelo HS, que también me agregó de su amigo en, en Xbox Live, porque también dice Que es nuestro fan, nuestro fans from Hell, que ha escuchado por los podcasts y que Pues bueno, es nuestro fan y pues ahí Ojalá podamos jugar o en sea, alguna ocasión Y pues nada más decirles que a, a todos los que se quieran Pasarte listos en estas fechas, pues a todo Un poquito le llegas a San Martín, a la reja Bueno, pues este, no me queda Más que despedirme, este podcast Nuevamente no va a estar editado Así que les pido paciencia, mis queridos escuchas ya falta poco para que regresemos a la supuesta normalidad y también falta... Eso poco... se los hubiera dicho desde el principio del podcast. Ah, sí, ya, ya saben no, si escucharon los otros dos ya era... ¿Qué? Bueno, bueno. que lo escucharon siempre. Sí <risa> ya que lo escucharon, pues sí, pómala bueno, si, si quieren le regresamos su dinero, si quieren le regresamos su dinero. No, aceptamos donaciones aquí en nuestra cuenta de Paypal <risa> próximamente. Y nada y no me resta más que desearles un feliz fin de año, que se la pasen muy chido y que el próximo año sea mejor para todos ustedes, así es que eh, ya por último les recuerdo que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México.